Me hiciste. Hace mucho calor, mañana daré. Hace mucho frío y no puedo. Ya es tarde, el juego no ha terminado, estoy cansado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Si a casi todo respondiste que sí, a todas esas personas y situaciones, Le regalaste tu poder, tu poder para elegir. Le regalaste tu libre albedrío, ya que la felicidad o la infelicidad es nuestra elección. Podemos ser tan felices o tan infelices como elijamos serlo. Además, los problemas tienen la intensidad que tú les des. Generalmente, De manera inconsciente le regalamos nuestro poder a los demás. Dígase a los padres, la pareja, los hijos, los amigos e n e m i g o s maestros, jefes y más. Al frío, al calor, al tiempo, la televisión, las adicciones y más. En pocas palabras, les has cedido el poder a ellos para manipular y controlar tus emociones y tu vida entera. Les has dicho, toma mi control para que puedas mangonearme y manejarme a tu antojo. Y luego nos sentimos víctimas de su manipulación. Les echamos la culpa de toda emoción conflictiva que existe dentro de nosotros. El resentimiento que sentimos ante esto es como tomar una copa de veneno deseando que ellos sean quienes se mueran. El inconsciente no analiza y siente el odio, rencor y resentimiento. Y quien nos enfermamos somos nosotros. Ahora que hemos comprendido lo que significa regalar nuestros controles a los demás para que nos manipulen, empecemos con lo mejor de este ejercicio con la técnica hawaiana o Oponopono. Es hora de recuperar nuestros controles. Para poder vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros deseos, sintiéndonos felices, sanos, contentos y sobre todo libres. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. a t r á y a c i a ti. A todas aquellas personas o situaciones a quienes consideras te han manipulado o aún te manipulan y te hacen sentir mal, como la nada, te hacen sentir sin voluntad propia. Atráyase a ti a todas esas personas o situaciones que han robado tu poder. Mira a esas personas ahí frente a ti. Ahí está quien te hace llorar. Aquel que te hace sentir culpable. Aquella persona que te hace enojar. Aquella otra que te amenaza. Aquella que roba tu tiempo. Que te han manejado y te han manipulado. Y que te han manejado. Como si fueras un títeré. Siente el poder que han tenido sobre ti. Observa sus ojos, su mirada. Mira sus gestos, sus movimientos. Escucha su voz, sus palabras. Siente su energía. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te manipulan? ¿Qué te dicen que te crees sus chantajes? Si te vas, me muero. Si me dejas, me mato. Si no haces esto o lo otro, me enfermo. Me voy, te dejo y mucho más. Ahora diles con mucho amor: Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento. Perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Míralos fijamente, sintiendo una gran seguridad en ti, y les dices: Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Con esto, Estás desidentificando entre la pasión y la razón. Creas un espacio de luz entre ellos y tú. Ahora les dices, yo les regalé mi poder. He permitido que me manipulen, que me manejen como a un títer. Ahora regreso a mí el poder que por voluntad o por temor permití que me robaran. Ahora es mi voluntad de regresar todo ese poder a mí. Y ahora estás borrando creencias falsas, repitiendo fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Imagina que les quitas tu poder. Imagínalo como un control de televisión. varios botones que dicen enójate llora siéntete culpable v en m e miedo sin mí no eres nada ahora repites con amor gotas de rocío gotas de rocío gotas de rocío estás utilizando la alquimia Borrar memorias que tanto te han lastimado. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Ahora siente que maravilloso ha sido rescatar tu poder. Ahora nada ni nadie podrá manipularte porque has rescatado tu poder. Ahora puedes actuar por ti mismo. Por ti misma, con seguridad y aplomo. Envuelve a todas esas personas en una burbuja violeta transmutadora y manda esa burbuja al sol, a la luz. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Inhala profundamente una luz amarilla muy brillante, sintiendo tu cuerpo completamente libre y una paz profunda. Sé feliz y vives sano. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo.